Encuentro el camino Si tú no estás me vuelvo aburrido En día del vivir un motivo ansias locas de amarte si tú no estás solo vivo muriendo soy olvido ni siquiera un recuerdo si tú no estás al Cuento el camino Si tú no estás Me vuelvo un aburrido Quedo ya del vivir Ansias locas de amarte, si tú no estás solo vivo muriendo, soy un vido, ni siquiera un recuerdo. Si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás. Si tú no estás al día como el agua al cauce del río